Ràdio 77, la ràdio lliure de Mallorca. Ra mo veni man roger ruggamofe al permis Raga m mo veni man ruger rag mofe xla Ain la llepo mani la vida Raga mo veni man ruger Raga m veni man ruger rag mmo fstal per Ragamo ven man rugger raggamoaila A lallepo mani la Lámese micrófono y ahora empieza a escuchar Sintoniza con la emisora de la de Ciudad un Finiman en emisión especial Y otro te entre las manos y otra letra artesanal Polamino Manan, Polamino Manan, Polamino Manoman Sígueme si quieres reggae pero no si quieres guay Sígueme si estás buscando buena mierda pa' pillar Sígueme si te que mal que fuego lirical Y escucha, nada no puede detener Vamos a hacer cuando empiece a anochecer Y escucha, la llama empieza a prender en tan lliure, Allende, Allende, Allende. La música va ser un element fonamental de la campanya que va dur la Unitat Popular del Socialista Salvador Allende a la presidència de Xile el mes de setembre de 1970. Avui enten a Entenar Lliure farem una repassada a les cançons en forma d'himne que van composar diferents artistes xilens que en els darrers anys de la dècada dels 60 estaven completament compromesos amb un canvi radical i que finalment va que el partit de gent del govern de Xile fins al 1973. Escoltarem lletres plenes d'energia, il·lusió i responsabilitat i lletres carregades de justícia i igualtat lletres d'un poble que val una societat més justa, seguint una via que fins aleshores no havia estat explorada, la del socialisme revolucionari democràtic. Completa el programa d'avui, àudios del compañero presidente, Salvador Allende, líder de la via xilena al socialisme, amb algunes de les seves al·locucions més destacades i que, tot i que va estar expressada fa ja més de 40 anys, mantenen intactes l'energia i l'esperit revolucionari com el dia en què foren expressades. Avui la música la posen només bandes silenes d'aquella època. Inti Gimani, Patricio Mans, Víctor Jara i Guila Páquer. Representais porque no significais y te dejáis ya de disparar y de matar por ahí bolloll. No, avui no pon a more gunshot. Men a one, men a one, men a a get a Why did my fight? Why did my fight in Babylon?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 La unidad popular al poder Con la fuerza que surge del pueblo Una patria mejor hay que hacer A golpear todos juntos y unidos Al poder, al poder, al poder Sin la justa victoria de Allende La derecha quisiera ignorar Todo el pueblo resuelto y valiente, como un hombre se levantará. Venceremos, venceremos, con la Allende en septiembre a vencer. Venceremos, venceremos, la unidad popular al poder. Venceremos. Leyenda en septiembre a vencer Venceremos, venceremos La unidad popular al poder y En la noche de la victoria se juntaron 200.000 personas No hubo un vidrio roto, no hubo un automóvil destruido No hubo un adversario nuestro que pudiera decir que lo ofendimos, ni siquiera de palabra En cambio, los sectores derrotados, la ultraderecha ha tratado de conspirar, ha hecho todo este sabotaje del punto de vista económico y todavía tiene mercenarios a través de los cuales coloca bombas. Entonces, ¿dónde está la democracia? Nosotros vamos a hacer una democracia auténtica, porque va a participar el pueblo. ...y no una minoría como está ahora... ...ahora, cuando un pueblo... ...tiene conciencia de las metas que debe alcanzar... ...ese pueblo es capaz de sacrificio... ...yo estoy seguro que el pueblo de Chile está maduro... ...porque ya ha entendido... ...y entenderá mañana... ...que tendremos todos que hacer sacrificio... ...para qué, para sembrar para el futuro... ...los dos o tres primeros años van a ser muy duros... ...pero sobre la base de un gobierno recto, moral que no haya privilegios y granjerías para unas minorías, el pueblo va a responder. Ese es el gran aval que tengo yo. La interesa, el patriotismo y la moral del pueblo. La ultraderecha ha tratado de conspirar, ha hecho todo este sabotaje del punto de vista económico y todavía tiene mercenarios a través de los cuales coloca bombas. La ultraderecha ha tratado de conspirar, ha hecho todo este sabotatge del punt de vista econòmic i tot dia té mercenari a tra d'els quals col·loca bomba la ultradrecha ha tractat de conspirar ha hecho todo este sabotaje del punto de vista económico y todavía tiene mercenario a través de los cuales coloca bomba la ultraderecha la ultradrecha la ultraderecha todavía tiene mercenario a través de los cuales coloca bomba Cantar, ni porte de buen amor canto porque la guitarra tiene sentido y razón tiene corazón de tierra a de palomita es como el agua bendita s'antigua glorias si y penas aquí se encajó mi canto, como dijera Violeta guitarra trabajadora de rico ni cosa que se parezca mi canto es de los sandarios para alcanzar la estrella que el canto tiene sentido Cuando palpiten las venas del que morirá cantando las verdades verdaderas no las lisonjas puraces ni las famas extranjeras una lonca hasta el fondo de la tierra It will always be a new song, it will always be a new song, it will always be a new song. y Radio corporación Mis palabras no tienen amargura sino excepción y serán ellas el castigo moral para los que han traicionado el de Soldados de Chile, comandantes en jefes, titulares de esta batalla, Y el, de la y el almirante Medino que se ha autodesignado, más el señor Mendoza, general Rastrero, que solo ayer manifestara su fidelidad y lealtad al gobierno, también se ha denominado delicto general del cabinero. Ante estos hechos, solo me acaba de decirle a los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 que sólo fue intérprete de grandes anhelos de justicia que empeñó su palabra y que respetaría la constitución de la ley y así lo hizo en este momento definitivo el último en que yo pueda dirigirme a ustedes pero que aprovechen la elección el capital foráneo el imperialismo a la reacción cre el clima para que las fuerzas armadas rompieran su tradición la que le, la que le enseñará nyder y que regimara el comandante Araya. víctima del mismo sector social que hoy estará en su casa esperando con mano ajena reconquistar el poder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 tarde, de nuevo, abrirán la grande salameda, por donde pase el hombre vino para construir una sociedad mejor. ¡Viva China! ¡Viva el pueblo! ¡Vivan los trabajadores! Esta fueron mis últimas palabras, y tengo la certeza de que mi sacrificio no se les pago. Tengo la certeza de que, que por lo menos será una lección moral que casteará la felonía, la cobardía y la traición. lliures de Barcelona tenim una història de més de 30 anys les primeres ràdios van néixer sota la transició sota la creença de que la llibertat d'expressió seria una realitat després de 40 anys de dictadura amb emissors autoconstruïts fent de l'autogestió una pràctica d'alliberament de l'expressió de del carrer, de les veus del carrer durant els 30 anys la persecució ha estat continuada tancaments segrest dels equips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 ser libres y como seres humanos podremos vivir en Chile porque esta vez no se trata de cambiar un presidente será el pueblo quien construya un Chile bien diferente porque esta vez no se trata de cambiar un presidente será el pueblo quien canción nacional tuvo para ustedes y para mí tanto y profundo significado. En nuestros discursos lo dijimos, somos los herederos legítimos de los padres de la patria y juntos haremos la segunda independencia la independencia económica de Chile, ciudadanas y ciudadanos de Santiago, trabajadores de la patria, ustedes y sólo ustedes son los triunfadores, los partidos populares y las fuerzas sociales han dado esta gran lección que se proyecta Más allá, reitero, de nuestras fronteras materiales. Les pido que se vayan a sus casas con la alegría sana de la limpia victoria alcanzada y que esta noche, cuando acaricien sus hijos, cuando busquen el descanso, piensen el mañana duro que tendremos por delante, cuando tengamos que poner más pasión y más cariño para hacer cada vez más grande a Chile y cada vez más justa la vida en nuestra patria. Hemos querido centrar este concierto en una de las figuras más grande que ha tenido Chile a lo largo de toda su historia. Esta canción no ha sido jamás grabada ni cantada en público. Se llama simplemente Allende. Uh -huh. Presidente marchado por las calles del mundo, las plazas y los parques, los lagos, los volcanes, los ríos memorables, los páramos, las ruinas, los trigales, los bosques llenos de voces verdes, en busca de tu nombre y allá encontré tu nombre. He pescado botellas en el mar con tu rostro dibujado en oscuros papeles navegantes y poemas tallados a cuchillo en las mesas de bares infinitos cerca del fin del mundo pero en Chile tu patria no hay nada que te nombre estás en las calles de Chile ni en sus muros, no estás en los mercados ni en las escuelas rotas, pero sí en la memoria de los que defendiste con tu ideal, tus manos y tu muerte inmortal. Nada, nada, solo el amor de tu pueblo ayente. Nada, nada, solo el amor de tu pueblo. Allende Presidente, está escrito tu nombre en una estrella Y Salvador Allende se llaman los tranvías Los barcos castigados que surcan el oleaje Los trenes sudorosos de aceites y de lluvia Pero en tu patria nada lleva tu nombre ayer No volverás jamás puesto que no te has ido No partirás jamás puesto que te quedaste No borrarán tu gesto ni esconderán tu sangre Ni harán de tu legado un manuscrito muerto Pues eres parte altiva de la historia de Chile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 Allende, nada, nada, solo el amor de su pueblo, Allende! Hay que escribirte las murallas, hay que sacarte del silencio Hay que romper la cordillera para que vuelvas a caballo Hay que abrir huecos en el cielo para que bajes como un rayo Hay que abrir tumbas y panteones para que subas de la muerte Porque no hay nada que nos una como tu salvadora que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 Allén del mar, allén del tiempo, tú regresarás, corazón del pueblo. En ala de canción ha de volar tu voz, en bala de cañón, de uno en uno en dos. Allén del cielo, allén de tierra, tú regresarás, varonía chilena. Hermano, hermano, hermano, de uno en uno en dos, ha de correr tu voz de americano. Tú te salvas, salvador. Allí en del fuego, allí en del viento tu regresarás, tú nunca has muerto De cabeza en cabeza, de uno en uno en dos A devolver tu voz y tu entrega Interesa, allende el niño, allende del hombre, tú regresarás en cada nombre. De pena en pena en pena, de uno en uno en dos, ha de vivir tu voz. Patria chilena, allende el rico, allende el pobre, tú regresarás dentro del cobre. Allende el rico, allende el pobre, tú regresarás dentro del cobre. La Fuerza Aida ha bombardeado Las torres En Radio Portales y Radio Corporaciones Shut up, sir.